Y eso pues de cuál hoyo, platícame. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mi pareja. O sea, el otro hoyo. Ándale, el otro hoyo. Okay. Oye, a ver, pero platícame para para ir armando la historia. Con Wilfredo ¿cuántos hijos tuviste? Se llama Walfred. Ah, Walfred, bueno, con Walfred. Tengo 4 y viven con él. Ándale, neta? Neta. ¿Y qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 21. Ajá. La que sigue tiene 20. Ajá. El que le sigue tiene 14 y el otro tiene 2. Órale, oye, ya sé cuánto tiempo te separaste de Walfred. Tengo más de 5 años de separada. Okay, ¿y desde que te separas los hijos viven con Walfred? Vivieron conmigo como 2 meses nada más. ¿Y por qué se tomó la decisión de que viviera con papá? Pues tanto como que se tomó la decisión, no esa decisión básicamente la tomó él. Órale, no manches, ¿y tus sí, hijos si sí. se quisieron ir con papá? Eh, no, lo que pasa es que se los marió mucho con decirles que con él iban a tener un mejor futuro y que ella era una mala madre, ya sabes, ¿no? Okay, o bueno, y regularmente... chistes es que tienen problemas y por cuestiones ya de familia los hijos viven con él y tú conoces Ajá. a al al que está ahí al a los sicón cómo se llama? Este es ya Andrés. Andrés.